La ONG Pausumedia presenta la primera misión de observación sobre el estado de libertad de expresión en radios y medios comunitarios mapuches. Entre el 25 y 27 de enero del 2012, AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Unión de Corresponsales, Fundación Pro Bono, ...y el periódico digital Mapu Express... ...con la colaboración de Radio Tierra Chile... ...y la ONG vasca Pausumedia... ...realizaron una misión conjunta... ...con el objetivo de conocer y evaluar... ...con distintos actores de comunidades mapuches... ...el estado de los medios de comunicación comunitarios... ...y elaborar un informe... ...sobre la situación de la libertad de expresión... ...en dichas comunidades". En el primer día de trabajo de la misión de observación sobre el estado de la libertad de expresión en radios comunitarias y en medios de comunicación mapuche, los y las representantes de AMARC, Fundación Pro Bono, ONG Vasca Pausumedia, conversaron con el periodista Pedro Cayuqueo para conocer su percepción sobre las condiciones de trabajo de esos medios. Hay gente mapuche que tiene un discurso más como de, de autonomía, de la como parciales, como como los municipios autónomos vascos, por ejemplo. Claro. Perdón, de, de, de Chiapas. Es caracó esta idea como de, ah, lo, sí, sí. de la cosa de la cosa auto autonómica más más local, súper acotada a un uh -huh. espacio. Uh -huh. eh, yo soy de la idea, digamos, de que nosotros tenemos que reivindicar un país. Tiene que ser un país re buena onda, diverso, súper multicultural. Súper multicultural. Me encanta que haya acá, que vengan con un italiano, alemán, Nosotros somos una nación cultural, eso yo lo tengo clarísimo, somos una nación cultural nosotros, porque la cultura nos no, no, no identifica en todos sea de derecha, sea de izquierda, sea de urbano, sea del campo de la ciudad, la cultura nos cruza todo. Mi madre, por ejemplo, es súper católica, se crió con las monjas, por eso pedro, y ella, por ejemplo, políticamente tiene no tiene esta idea de la nación mapuche, de la cosa, como que su mapuchismo es cultural porque va a Guillatú, le encanta el Guillatú, le encanta hablar la lengua, le encanta que mi hija se llame Mancailo, se llame Juanita, o sea, como que es, es, es mapuchista culturalmente. Entonces un amigo que vino a Cataluña me decía, Pedro, usted son una nación cultural potentísima ¿verdad? porque la cultura los cruza tanto y le genera tanta, a ratos tanta autodidistificación que me decía que es sorprendente, me decía, porque en 100 años de colonialismo chileno no ha hecho media todavía el tema cultural. Bueno, y es que con el conflicto actual se ha potenciado totalmente. Ahora, hay mucha gente que se conforma con esa nación cultural. yo? Me cagando. Entonces aquí me decían, me de veo catalán me decían lo siguiente. Me decían, La nación cultural puede ser. ¿Los gitanos pueden ser nación, ¿son nación cultural? Ay, y van por el mundo con sus carpas bon, y tiene su cuento y todo, sus guetos y, y felices. ¿ya? El, tema el, el tema es si tú si tú quieres que tu pueblo sea nación cultural o sea nación política. Y nación política es otra cosa. Y Nación Política es un colectivo que no solamente tiene elementos comunes, sino que quiere proyectar esos elementos comunes en un espacio propio de soberanía. Y es más, yo ahora uso mucho el concepto de país mapuche más que, más que Nación Mapuche. ¿Por qué? Porque Nación Mapuche es poesía. País... Con una visita inigualable hacia el lago Budi, en la isla de Huapi, la radio comunitaria mapuche Huérquen-Kiúruf, Es una de las primeras emisoras indígenas ubicada a unos 30 kilómetros de Puerto Saavedra, en la costa de la región de Araucanía. Nos entrevistamos con Sofía Huenchukoy, comunicadora mapuche. Gracias a Dios estamos tranquilos. ¿No tiene ningún problema no, con ninguna, propiedad de la tierra? No, no. ¿Ninguna comunidad? Ninguna comunidad. ¿Y, ¿Y son sus territorios que... ancestrales? Sí. Ojalá que nunca nos, nos saquen de aquí. No, no sí, pues para problema. eso igual está esta radio, para que dé mensaje que nosotros tenemos que proteger sí. la ah, tierra, no, no, no, no. el lago, el mar, que todo ya. todas esas cosas se conversan aquí no, en la entendí. radio. Uh -huh. Para eso nació la radio, para que nadie venga acá a adueñarse de nuestra tierra, donde nacimos. Y la otra radio claro. que usted nos dice, ah, ¿transmiten en Mapudungún o música, Mapuche? No, yo no he escuchado. No. Que otra radio que ah, yo creo que está ah, es la, no, la única no, radio que que es mapuche verdadero que transmite su cultura su conocimiento como nació para eso y continuará hasta el final bueno transmitirle igual a la gente que, que nunca se olvide de nuestra cultura más ¿no? que que sigamos como el, como el diamante. yo creo que ahora tenemos mucha más posibilidad de, de transmitir a la gente como antes éramos más tímidos Y ahora ya podemos conversar, tomarle el micrófono, hablar, y eso es una gran cosa para uno. ¿Le dio vergüenza la primera vez que tomó el micrófono? Sí, sí, me llega a tiritar. Sí. <risa> Pero, Pero no. después, a medida que uno va haciendo programa ya se va quitando todo eso. Recogemos el testimonio de Perla Wilson, vicepresidenta de la Red de Mujeres ACAD. AMARC. Conocer la experiencia de una radio comunitaria de una localidad apartada, cuya comunidad se organiza y valora eh, los elementos de, de identidad que se desarrollan a través de una radio emisora. Una radio que ha tenido, como bien decías Raúl, eh, muchas dificultades para sacar adelante, pero que sin embargo ella, como hace, hasta hace pocos meses atrás, eh, se levantaba en la mañana con el canto tradicional mapuche. La idea de conversar, de traspasar los elementos de su cultura a las nuevas generaciones eh, la llenaba de, de energía y de, y de valor para seguir adelante con su con su programa de radio y me llamó también mucho la atención lo que ella nos contó de la cantidad de mujeres que participan en la radio esta radio eh, merece estar al aire nuevamente eh, nos da cuenta de una realidad eh, muy golpeadora de mucha vulnerabilidad de las comunidades eh, mapuche en este caso pero de una gran dignidad también para sacar adelante eh, sus propios proyectos. Dice que su comunidad ha mantenido la lengua, por ejemplo, y eso eh, es una situación lamentablemente excepcional dentro de nuestro pueblo originario Eh, ...Mapuche y otro necesariamente las nuevas generaciones migran... ...y ahí es donde se va perdiendo, se, se provoca el, el, el quiebre... ...el rompimiento, digamos, de, de una identidad... que se... La persecución a Radio Quinche Mapu fue objeto de especial preocupación... ...por parte de las organizaciones que integraron la primera misión... ...de observación sobre libertad de expresión a radios y medios... ...de comunicación Mapuche... Toda vez que expresa una situación de discriminación hacia una comunidad indígena contraveniendo directamente disposiciones del Convenio 169 sobre derechos de los pueblos originarios. Nos entrevistamos con la directora de Radio Quinchemapu, Mireia Manquepillán. Bueno, le quería relatar un la historia de nuestro radio. Nuestro radio ya funcionando el 5 de este mes, Eh, nos ha traído muchas alegrías pero también muchas complicaciones así como hemos bailado también hemos llorado por la radio esta es una radio como les contaba que viene, que se ha creado a puro ñique de la gente, aquí no hay eh, recursos de fuera eh, eh, bueno, excepto 300 mil pesos que nos vio municipio, pero bueno eso ya queda esencial a todos los concejales y a las en realidad pero el, el fuerte aquí lo que se ve es gracias al compromiso y al trabajo de la gente. Aquí, eh, a diferencia de, de las otras radios que planteaban el, el apoyo que han tenido de las autoridades, bueno, yo lamento decirle que el pensamiento de nosotros como radio y se lo queremos plantear hoy día a don Luis, lo hemos conversado, y se lo decir muy situadamente, porque nosotros como organización no hemos sentido el apoyo de nuestra autoridad comunal de ninguna de nuestras autoridades creo que nos han dejado solos creo que plantearon muchas veces que era una radio indefendible nosotros creemos que no es así y por eso nosotros aquí a Puroñeque al esfuerzo de la gente la vamos a defender eh, con lo que sea, con herramientas que sean eh, afortunadamente en el tema legal cuando nosotros se nos juician por el 36B ah, maldito artículo que quieren encarcelar a quienes hacen redes comunitarias que un, un, un trabajo tan noble que hacemos muchas personas con muchos compromisos eh, sin causar daño a nadie se lo quieren encarcelar, entonces consideramos que no es justo creo que el Estado chileno debe eh, ajustar sus leyes, sus normativas a las condiciones nuestras y eh, una ley una ley pajera que le decimos nosotros porque una ley que ¿de qué nos sirve? O sea, una ley que ni siquiera se aplica eh, una ley que, que tanto que los gobiernos de la conceptación y que este gobierno han hecho mal las cosas eh, para las dadas comunitarias porque ¿qué nos garantiza a nosotros? ¿qué nos garantiza esta ley? cosas que todavía no se pueden aplicar eh, no... ¿Nos eh, quieren meter, eh, meter presos por, por qué si nosotros no cometemos ningún delito? ¿Cuál es el delito que estamos haciendo? Y lamentablemente aquí en la comuna hay un personaje, Santana, eh, que es autoridad para bañar dentro de la comuna y que nos, nos ha llevado a tribunal. Entonces, y lamentablemente aquí nadie, nadie en la comuna ha dicho, le ha puesto un paralelo a este personaje. Aquí se le ha dejado actuar, se... él anda como rey, señor con la comuna, destruyendo, y nosotros defendiéndonos como como podemos. Y, y eso echamos de menos nosotros, que la autoridad aquí presente, donde dice. Nosotros fingimos que usted no nos ha apoyado como nosotros hemos querido, que deje actuar ...siendo usted la autoridad máxima... ...deje actuar a Santana... ...y, y, que, y que venga a destruir... ...no tan solo una, una organización... ...sino que destruye a la persona... destruye un valle completo... ...aquí este tipo no tiene la entrada... ...porque ha hecho tanto daño a este sector... ...así que y disculpen que se lo diga así... ...pero eso es lo que nosotros... ...cada vez que nos reunimos... Eh, lo, ...lo sentimos así... ...de hecho noche lo conversábamos... Y, y dijimos, tenemos que decirlo en esta oportunidad si esa es nuestra realidad, eso es lo que nosotros vivimos a diario eh, como todas las redes de comunicación eh, comunitaria dificultad económica porque el Estado no garantiza nada a las redes comunitarias eh, la discriminación es tremenda ¿qué tenemos nosotros? ¿de qué nos agarramos nosotros económicamente para, para mantener las radios? no tenemos nada ¿a dónde nos metimos nosotros? ¿Dónde conseguimos recursos nosotros? ¿De proyectos que nos piden antigüedad, que una cosa y que otra? ¿Qué pasa con lo que nosotros queremos plantear como territorio? ¿Qué pasa con nuestra identidad? ¿Qué pasa con nuestra cultura? ¿Qué pasa con lo que se plantea en el 169, que es un convenio de rango constitucional, que no se aplica en, en ningún... Eh, en, el Estado chileno no lo aplica... Y a nosotros eh, eh, es eh, la, la, la rabia la impotencia que sentimos nosotros que, que teniendo una herramienta que para nosotros pudiera ser nos pudiera servir el estado chileno no la aplica ahora por, un, por una negligencia de en este caso de la subté a nosotros nos quitan el derecho pensando eh, es un error que cometieron ellos no nosotros y por eso nos quieren llevar a la cárcel O sea, nosotros consideramos como, como como organización, como como gente mapuche, que eso no corresponde, eso no puede ser. Entonces nosotros queremos que sepan ustedes que eso es lo nosotros sentimos, que tenemos rabia con, con el Estado chileno por, por tanta injusticia que se comete con nuestra gente, con eh, nosotros. O sea, esta persona, Santana, cada declaración que hace hoy, eh, él dice no, tienen que ir a la cárcel los responsables de la radio clandestina y nos amenaza siempre entonces hay cosas que ya no pueden seguir pasando yo le quisiera pedir a las autoridades a María Fiamata que si debe estar un la radio que este tema ya no, que no se permita más en la comuna tanto daño a cualquier radio comunitaria o cualquier radio eh comunitaria principalmente que, que se le haga tanto daño que se le destruya tanto que se destruya tanto una persona, una familia un valle, una organización lo que sea, no se puede permitir una persona que haga tanto daño entonces tienen que haber yo creo, eh, leyes que tengan que comparar de alguna forma y decir, hoy oye, espálale esto no está bien tiene que haber algo ¿no? Nosotros no tenemos plata, no tenemos, ¿cómo sacamos un abogado es decir, oye, aquí tenemos plata y pagamos un abogado y vamos a la justicia? Nosotros no tenemos si somos una organización sin fines de lucro. Nosotros, el espacio que tenemos aquí no es nuestro. Si todo lo que ven aquí, eh, como siempre hemos dicho, es puro ñeque, es pura gana, eh, convicción de la gente de acá, de nuestro territorio. Nada más. Y... Y eh, disculpen que yo me relaciono con esta cuestión, porque no me lo pasaba mal. Pero... Igual hay cosas gratas de la radio. Hay cosas muy que... Cuando la gente dice, oye, la radio me cambió la vida, sí, pues sí, es verdad. O sea, nosotros, cuando ya vamos a llegar a un medio comercial? A decir, oye, si nosotros queremos hacer esto. ¿En qué momento? ¿Cuál es el delito que nosotros cometimos? Me... Cuando anda la PDI Con mi hijo al hombro Dependiendo la familia Los pago La casa Mi hijo Mamá te va a hallar presa No Nadie hace nada Nadie hace nada ¿O sea, Necesitamos ¿Qué? nosotros apoyo mitad se estudian tanto medios que son tan importantes para la gente medio que construye no saben la importancia que, que es para las organizaciones dar a conocer que son las organizaciones dar a conocer cómo queremos fortalecer a nuestros hijos nosotros como queremos entregarle eh, su identidad saber que quiénes son de dónde venimos Nosotros queremos que cuando ellos salgan de aquí, se paran igual igual con todo el resto de la sociedad. Que no sean discriminados, que sepan sus derechos. Y eso lo queremos hacer a través de la radio. La radio es una herramienta tan potente, como nos metimos adentro de los hogares de las personas? como la gente nos escucha fuera Si aquí no es una cuestión... Nosotros tenemos claritos los objetivos de esta radio. Los tenemos claritos. Lo que pasa es que de repente no tenemos los medios, no tenemos la herramienta, todavía pero sabemos muy bien para dónde vamos. Queremos educar a nuestra gente aquí. La información que llegaba a este sector era muy mal Era de la radio de Santana, una radio de derecha que nada nos servía a nosotros. Una, una, programación, de, una programación de porquería que no nos representaba en absoluto a nosotros. Por eso nosotros hicimos vamos a trabajar vamos a entrarlo con validez. Nosotros queremos eh, nosotros tenemos tantas cosas que decir, tantas cosas que entregarle a la gente. Entonces, eso me, me da pena, me da rabia realmente, que lo nos sentimos nosotros. Pero eso no significa que nosotros vamos para nuestro lado. Duele cuando dice Oye, sí, una radio indefendible duere, claro que es defendible, ¿por qué no, va el, ¿por qué no se va a poder defender? Sí, gracias. <tose> Comprime que sea llorona, pero es enloqueciendo, <tose> eh, eh, la rabia, de repente la impotencia, pero en el momento claro, la, la radio te trae un montón de satisfacción nosotros aquí no buscamos beneficios personales. Es un tema de territorio. Aquí hay muchas cosas dentro del territorio. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Sobre todo el tema cultural nosotros sí nos importa mucho. El mapuche, los que somos mapuches conocemos muchas cosas de, que tenemos nosotros. Cosas que a lo mejor el resto no lo entiende. Pero eso es lo que nosotros queremos pedir. que no nos ayuden, no echen una y Que es que se nos destruya tanto. Aquí tenemos que... Todos con iguales. Nosotros no podemos ser inferior al lo Y... Yo no sé si... Porque soy mujer. si persigue tanto. No lo sé. Pero cuando me han preguntado hasta dónde va a llegar, hasta últimas consecuencias, no importa dónde tenga que ir, vamos a depender de radio. Y, tener, y tengo, tengo digo, porque hay un mundo bastante importante de personas que nos apoyan. Aquí, como te he dicho, la, la radio es puro ñeque, con pura fuerza de la gente de, de, de cada territorio desarrolla principalmente a través de la lengua Las organizaciones que participan de la misión esperan contribuir con su trabajo a la creación y fortalecimiento de un clima democrático que favorezca la libre expresión de las comunidades mapuches a través de sus propios medios de comunicación. E un...